Eh, Flavio, vamos a contarle a la audiencia que recibieron una noticia importantísima eh, para eh, los trabajadores de prensa、eh, de Río Negro y Neuquén. Han acordado que van a empezar a cobrar el plus patagónico por zona desfavorable. Sí, bueno, bueno es, un, es parte de un acuerdo que se alcanzó hace ya casi dos semanas y media,、eh, que faltaba terminar el texto de. del convenio del acuerdo que se tiene que incorporar al convenio colectivo de trabajo 541 barra 08 que es el convenio que rige para los trabajadores de diarios de prensa escrita gráfica y digital en el interior de la república argentina convenio entre falpren y adira en la cámara de diarios del interior、eh, entonces bueno faltaba eso Y finalmente el viernes logramos ponernos de acuerdo a la totalidad del texto y, bueno, y ayer se terminó de plasmar en la firma por, por parte de las empresas. Así que logramos la incorporación de este hito zona en de, zonas desfavorables, z o n a p a t a g ó n i c a como lo llamamos acá, que es un reclamo que los sindicatos de Neuquén y de r í o n e g r o venimos llevando desde hace más de 10 años. El convenio es del 2008 y cuando se firmó el convenio quedó una cláusula De, de revisión de, de este ítem que no incorporaba a n e u q u é n y a Ronera, r si en Chichubus, Santa Cruz y Tierra del Fuego lo tenían.、Eh, así que desde entonces que los sindicatos de Neuquén, Viezma, Bariloche, Alto Valle, incluso、eh, Santa r o s a、eh, la Pampa Sur y la Pampa Norte lo veníamos reclamando este, insistentemente. El año pasado iniciamos un proceso de lucha. A, En conjunto, todos los sindicatos de la, de la zona y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, por primera vez coordinada y, y con la decisión política de llevarlo adelante, y logramos avanzar en una mesa técnica junto con, la, con las empresas de la zona, el diario r o n e r o el diario de la Mañana en Buquén, el diario Cordillerano, el diario Noticias en la Costa, el diario、eh, La Arena de la Pampa.、Eh, y bueno,、eh, avanzamos en distintas, en distintas temáticas, no nos logramos poner de acuerdo. Así que el acto seguido fue iniciar medidas de fuerza que fueron progresivas con asambleas, r e t e n c i o n e s movilizaciones y culminamos con dos paros, un paro nacional que acá fue además de por la cuestión salarial tuvo que ver con la zona, más un paro específico en la región por el reclamo de la zona y así logramos volver a tener una discusión por paritaria y, y bueno, finalmente acordar un, el objetivo de incorporar el derecho del í t de o、so、del d e r e c h o salarial del ítem de zona desfavorable a, a los salarios de los compañeros y compañeras de los diarios y de los portales de acá de nauquén y de río negro eh, flavio eh, cuál es el detalle de, del porcentaje、eh, cómo se va a implementar bueno el, el ítem empieza a regir como tal como ítem de zona desfavorable a partir del primero de enero con un porcentaje del 10% sobre el salario básico de los compañeros y compañeras、eh, pero nosotros logramos que a partir de este mes y en algunos casos particularmente en el diario de la mañana de Neuquén, acá en Neuquén ese ítem ya se está pagando, por ejemplo se pagó con el salario del mes pasado, en el sueldo que cobraron los compañeros este mes, ya se cobró un porcentaje del 5% no remunerativo, que se va a incrementar al 8% a partir de, de octubre y que finalmente va a terminar en el 10 este, remunerativo y con todo a partir del primero de enero. Esto es una forma de adelanto a cuenta de de la zona para que los compañeros empezaran a cobrar desde, desde temprano este ítem. Esto fue un reclamo muy fuerte que nos hicieron los compañeros acá a c a en r n e u q u é n entendiendo que bueno, que les habían regalado básicamente a las empresas、eh, ese porcentaje de zona durante los últimos 13 años. Entonces, bueno, hicimos hincapié en que pudieran adelantado y, bueno, con la firma los compañeros de Bariloche, Vienma y, y Alto Valle, en la zona de general roca, lo van a empezar a cobrar ahora con el salario el mes que viene. Bien,、eh, Flavio, ¿el objetivo que es lograr a futuro que llegue al 40% la zona desfavorable?、Eh, sí, claro, no solamente ese es el objetivo, el objetivo es, es, es más grande todavía porque digamos, nos, nos, nos quedaron un montón de cosas en el medio.、Eh, a、uh、h -huh. o r nuestro objetivo fundamental cuando nosotros empezamos la lucha era que Neuquén, Río Negro y La Pampa incorporaran el, el derecho y c o b r a r o n el 40% de zona, pero que además aquellas, aquellas zonas que ya lo tenían, como Chubús, Santa Cruz y Tierra del Fuego, f u e r a incrementándose.、Eh, pasar del 40 al 60, del 15 al 80 y del 20 al 100, que digamos, de, de, es, es en cada una de las provincias respectivamente, cuanto más abajo más alto. Así que lo que nos queda ahora es elevar esos porcentajes, tanto en Neuquén como en el resto, e incorporar en el pago del ítem a la Pampa, que quedó afuera, decisión que se tomó en conjunto con al menos el Sindicato de Santa Rosa, entendiendo que como en la Pampa ninguna empresa este, de ninguna actividad paga la zona, como, la, como el Estado Provincial no paga la zona y como no todas las, las actividades públicas estatales nacional, p a r a zona, ellos, ellos decidieron separar la pelea, que Neuquén y Renegro sí la puedan cobrar, porque casi todas las actividades acá la cobran, salvo nosotros, eran prácticamente la única actividad que no, no teníamos zona, de hecho、eh, nuestros compañeros de los diarios、eh, estaban en una situación de discriminación, porque muchos de ellos trabajan en, multi, en, en, en multimedios que tienen aparte de, del diario radios y además señales de stream o señales de televisión, y quienes quienes están en la radio en la televisión s í cobran zona y ellos no entonces se daban ahí situaciones complejas como compañeros que trabajan en el diario pero cobran por la radio y tienen zona compañeros que trabajan en la radio pero cobran por el diario y no tienen zona entonces esto logra compensar un poco así que la discusión que se viene ahora es tratar de subir el porcentaje todos los porcentajes、eh, particularmente los del sur así、ah, después podemos Después podemos elevar allá el acá la zona de n e u q u é n y Río Negro y de incorporar a, a, la, a la Pampa en este ítem. Esto hay que hablarlo con los dirigentes de, de, los, de todos los sindicatos y convencer a los compañeros de que es necesaria la lucha, digamos, y la movilización y el, activi y el activismo por parte de los compañeros las de las redacciones para lograr estos beneficios.、Eh, sí. Este ítem no se logró acá en Neuquén porque hubo dirigentes nacionales que nos sentamos con las empresas, no, se logró porque hubo compañeros en las asambleas que hicieron, en las redacciones que hicieron asambleas, que se movilizaron a la calle, que hicieron medidas de fuerza, que hicieron paro,、eh, porque hubo otros que con, contagiaron a otros compañeros de otras redacciones de la región y así logramos hacerlo. Si nosotros no hubiéramos hecho medidas de fuerza en los últimos 10 años, esto no lo lográbamos. Claro, sí, sí, sí, más vale.、Eh, ¿Y tuvieron acompañamiento de, de algunos gremios, de otras actividades en esta sí, pelea? Sí, sí, al menos acá en Neuquén y r í o n e g r o nosotros tenemos un acompañamiento muy grande, parte de los consejos deliberantes de Neuquén, de Bariloche, de Vilma, de la legislatura de Neuquén, de la legislatura de r í o n e g r o que se han, se han expresado. En, en, en apoyo a nuestro reclamo no una vez sino varias veces en estos en estos 10 años bueno de infinidad de gremios los más los que más nos han acompañado en esto han sido los, los compañeros ceramistas de, de sanón de f a c i m parte del sindicato atende l sindicato docente el propio gremio ate con el cual tenemos algunas diferencias porque ellos también representan a, a trabajadores de prensa estatales en el multimedio provincial Eh, a sindicatos al, al sindicato al sindicato de la justicia tanto en n e u q u é n como en río negro、eh, al sindicato de la fruta con quien hemos compartido ver, compartido lucha porque ellos han logrado、eh, acá en la zona de n e u q u é n y río negro la, la incorporación del mismo í t e m recién este verano、eh, entonces digamos, hemos compartido lucha y movilizaciones con ellos、eh, y bueno con decenas de de, de, de, co de colegas de compañeros Eh, y de dirigentes sociales este, y políticos de, de la región no, la verdad、bien. la verdad que tenemos que agradecer a todos y cada uno de ellos、eh, porque nos han acompañado en cada una de las movilizaciones de la lucha y sobre todo compartiendo、eh, nuestras expresiones de deseo y de reclamo en las redes sociales n o bien、eh, flavio y cómo está la situación del trabajador y trabajadora de prensa en neuquén、eh, bueno, en no, no, no, esca no escapa a la situación de prensa en ningún lado digamos, ¿no? eh, eh. complicada, Nosotros vemos acá la mayoría de nuestros colegas de las redacciones encerrados en las casas, ahora con un poco más de, de normalidad de salida, pero los compañeros siguen estando labrando u las casas, lo cual implica algunas situaciones perjudiciales, como digamos, perder contactos, perder el, la, el contacto en una redacción, que es muy importante para nosotros, por lo que eso genera en la, en la construcción de contenidos, en la construcción de, de información. Este, la pérdida de las cuestiones vinculadas a la sindicalidad este, porque la situación en la casa、eh, el costo económico significa estar en la casa como que、si、tenés menos costos í pero bueno internet hay que pagarlo hay que, hay que armar un escritorio hay que conseguir una computadora hay que pagar este, todo lo que tiene que ver con comunicaciones y eso es un costo que tiene que subir el trabajador、eh, el no descansar tanto porque las empresas entienden que está s al servicio de la empresa durante 24 horas y no durante las 6 horas que deberían estar、eh, uh -huh. Y bueno, sobre todas las cosas, la cuestión salarial, digamos, acá, tanto como en Cacá, como en la Pampa, como en casi todo el país, estamos con nuestros salarios en todos los rubros, y nosotros acá tenemos compañeros que trabajan en la televisión, así que tenemos compañeros con la tele, y si bien los compañeros que están en, en, en la televisión tienen salarios un poco más altos que nosotros, no dejan de estar bajos,、eh, y acá en lo que es en e u q u é n estamos muy lejos de alcanzar con nuestros salarios la c a n a s t a básica familiar, que supera las 70 mil pesos mensuales acá. Cuando nuestros salarios no llegan, no llegan a 50.000 y recién ahora con, con el recién en enero y cuando venga el aumento de segunda parte, el aumento de salarial del de segundo tramo, nuestros salarios, s a l e nuestros compañeros de redacciones, a d i o digo, van a rondar los 52.000 pesos y eso nos significa que vamos a estar todavía casi 20.000 pesos por debajo de, de la canasta familiar que probablemente en enero sea más alta de 75.000. Eh, y la realidad es que nuestros compañeros están trabajando en muchos casos en dos o tres trabajos para poder llegar a fin de mes y tenemos m o n t o n e s de compañeros que la b u r a n siete días de la semana para poder tener una, un ingreso que les permita alguna proyección de futuro. n o Y estamos、uh -huh. hablando de, la, de, los, de los diarios que tienen una estabilidad laboral. La situación en las r a d i o s en muchos casos es peor. Sí,、eh, parece que estás describiendo la pampa,、eh, Flavio. No, no, es, es, es, es, ver, es un fenómeno, es un fenómeno no, es, no es de Neuquén, es un fenómeno nacional, eso lo tenemos, digamos, yo soy dirigente de Neuquén, pero también soy dirigente nacional, he recorrido gran parte del país en estos últimos años, digamos, las veces que fui en federación, ahora no, pero、eh, la realidad del sector prensa es lamentable a nivel nacional. Nosotros tenemos compañeros que con la pandemia, Eh, cuando el gobierno nacional aportaba fondos a las empresas que pagaba con los famosos ATP o con los propios repro, repro, nuestros compañeros y compañeras decían que con los repro, el mínimo del repro, que era un salario mínimo vital y móvil, estaban ganando más de lo que les pagaban las empresas, por trabajar seis horas por día, cinco días a la semana, ¿no? es que trabajan algunas horas.、Eh, o sea que estaban、sí, sí. ganando, percibiendo por debajo de 16 mil pesos. Tenemos una situación anómala, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, donde los compañeros de los diarios, de los cuatro diarios de Corrientes, a pesar de que tienen que cumplir con la escala salarial del convenio 541, que lo s r e g e a todos, están muy por debajo de esa, cama, de, esa, de, ese, de esa escala salarial y en muchos casos están cobrando menos de la mitad de lo que dice la escala. Que ya por sí es, es, es bajo y lejos de lo que deberíamos cobrar, ¿no? Eh, sí. y la situación es complicada、eh, como te decía en los diarios donde tenés la mayoría de los trabajadores registrados con salarios y demás las situaciones en las radios es mucho más compleja、eh, tenés compañeros que, que no están c o n v e n i a d o s o que están c o n v e n i a d o s en otras actividades como por ejemplo comercio、eh, están cobrando muy por debajo de cualquier escala salarial en、eh, los que mejor están no、eh, tenés la mayoría que es el, lo que nosotros Gentilmente decimos trabajadores a u t o g e、eh, s t i v o s porque tienen que salir a consultar e l espacio, a tener publicidad para poder sostenerse, y eso hace que muchos de nuestros compañeros y compañeras que están en esta actividad、eh, pierdan tiempo en comercializar el producto en vez de producir contenidos de calidad para ese programa. Eso es un déficit que tenemos, lamentablemente con el sector radio las empresas no quieren saber nada con, con prensa. Eh, y estar muy cómodos en esta situación de, de precarización laboral a las que tienen sometidos a sus trabajadores. Bien, Flavio,、eh, te agradecemos estos minutos con Radio h e r m e s por l acción esta.、Eh, te mandamos un abrazo y te decimos、eh, buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por contar. No es fácil que los medios de comunicación cuenten lo que nos pasa a los y las periodistas. Y a los y los trabajadores de prensa, así que muchas gracias por ustedes y un saludo grande para la Pampa. Y bueno, esperemos que poder hacer la lucha por la zona también en la Pampa y que los compañeros nos acompañen justo en esa lucha que es tan importante también para ustedes.